Acabamos de presentar nuestra soberana reina de Montero que nos va a representar durante la gestión 2019-19 18 19, Para que podamos eh, compartir también la belleza, la alegría, la cultura de nuestra ciudad Montero Agradecido con la familia de Camila, esperamos que nos entiendan, sabemos que genera gastos para coronarse como una reina El día 30 de este mes estaremos coronando para que podamos oficialmente compartir con nuestra reina eh, los diferentes trabajos que hacemos como gobierno municipal. Agradecidos eh, por la familia, Camila, gracias por aceptar nuestra... por ser para ser nuestra reina, nuestra soberana de esta gestión 2018-2019 agradecido también con las autoridades que nos acompañan, nuestros concejales nuestra directora de cultura oficialía mayor de desarrollo humano creemos que con este tipo de actividades vamos a envejecer, vamos a festejar mucho mejor nuestra ciudad de Montero 164 años eh, es mucha trayectoria, es mucho eh, muchos años de esfuerzo por eso tenemos que El orgullo de ser montereños y trabajar para que sea una ciudad, pero una ciudad modelo, una ciudad inteligente, una ciudad eh, bien ordenada. Para eso estamos trabajando. Creo que va a ser digno trabajarlo, reconocerlo, eh, festejarlo a lo grande este 31 de este mes y el pueblo de Montero queda cordialmente invitado para las diferentes programas que está presentando dentro del programa de festejos de, de nuestra ciudad de Montero.